Venimos hablando del doble movimiento por un lado del Poder Judicial con este 2 por 1 para genocidas y por otro lado el llamado de la Iglesia Católica a la reconciliación una ofensiva, digamos, a poner a discutir a la sociedad en este punto fue días antes del fallo de la Corte que benefició a Muinia que la Conferencia Episcopal Argentina había llamado a la reconciliación entre los genocidas y los familiares de detenidos desaparecidos dentro de la Iglesia Católica hay opiniones y miradas enfrentadas obviamente sobre el rol de esta institución antes y durante la última dictadura cívico, militar y eclesiástica para muchos con este modo de nomenclar lo que ocurrió entre el 76 y el 83. Sí, no podemos olvidar también el contexto en el que venimos escuchando declaraciones de diferentes funcionarios del gobierno de la Alianza Cambiemos poniendo en duda la el número de 30.000 desaparecidos refiriéndose peyorativamente a las demandas por los derechos por los movimientos y organismos de derechos humanos. Todo esto va generando un clima social que sufre una embestida multidimensional muy fuerte a partir del 2 por 1 de la Corte y justamente del llamado a reconciliación por la Conferencia Episcopal Argentina. Ya estamos en contacto con Eduardo de la Cerna, sacerdote y coordinador del Grupo de Curas en la Opción por los Pobres. Eduardo, buenos días. Aquí Diego y Maru. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por atendernos, Eduardo, y preguntarle cuál es su postura o la postura que han discutido en el Grupo de Curas en la Opción por los Pobres sobre esta idea de reconciliación. A ver, eh... El grupo de curas como tal, eh, hemos, hemos dicho públicamente un texto sobre eh, la supuesta reconciliación, ¿no? La palabra reconciliación es una palabra muy confusa y hay que ver si se aplicaría en todo caso a esto, pero fuera de eso lo que decimos es que si hubiera esa tal reconciliación no aplica en este caso de ninguna manera, ¿no? Concretamente, si hubiera, insisto, una reconciliación... Cualquier reconciliación requeriría una serie de pasos que de ninguna manera están en juego acá, concretamente eh, pedido de perdón. como Uno si se reconcilia con alguien es porque de alguna manera esa persona me pide perdón por algo que hizo y que entonces antes estábamos unidos, algo rompió la conciliación y ahora queremos reconciliarnos. Acá no hubo ningún pedido de perdón, absolutamente de nadie, es más, siguen diciendo que harían absolutamente lo mismo, reivindican lo que hicieron. Basta escuchar los discursos de Cecilia Pándola ofendida moral. Este, es decir, hay una pila de cosas que de ninguna manera aplican, entonces nos parece que fuera, insisto, de que si a, si cabe o no cabe la supuesta eh, llamado a la reconciliación, de ninguna manera este acá eh, nos parece que se pueda ni siquiera pensar en eso en este caso, ¿no? En el documento de la Conferencia de Episcopales Argentina, este, se mencionaba que llamaban a este diálogo y a esta presunta reconciliación siguiendo el, el lineamiento político y religioso del Papa Francisco. ¿Cuál es la lectura que ustedes hacen de esto en función de ese comunicado por lo menos a la prensa? Bueno, vamos a aclarar una primera una cuestión para sobre todo para los oyentes. Eh, no necesariamente si el Papa Francisco dice algo, yo tengo que estar cuadrado en eso que diga el Papa, salvo que sean temas centrales de la fe, ¿no? Digo, eso para que quede claro, porque estamos entrando en otro terreno. En este caso, lo que plantea la conferencia episcopal, es lo que teóricamente estarían eh, encuadrados, es en lo que el Papa ha llamado... La, este, el encuentro ¿no? la importancia del encuentro etcétera, etcétera me parece que es bueno que los argentinos nos encontremos sobre todo ante tanto desencuentro en muchas cosas pero la cuestión está <coughs> de qué nos tenemos que con quiénes nos tenemos que encontrar por ejemplo, porque en concreto eh, eh, si yo me tengo que encontrar en el colectivo con el abusador de mi hija no creo que tenga ganas de encontrarme pacíficamente, ¿no? Me me parece que evidentemente estamos entrando en otro terreno, el encuentro va a ser más violento que otra cosa en ese caso, por ejemplo. Es decir, nos eh, nosotros creemos que hay palabras que son muy lindas y hay palabras que son muy positivas y muy buenas, pero no aplican en todos los casos. En este caso concreto, la palabra reconciliación es una palabra buena, es decir, si dos amigos se pelearon que se reconcilien, es muy bueno. Que un matrimonio eh, se reconcilie también es bueno, sobre todo para los hijos, etcétera, pero no no no aplican en todos los casos. Entonces, el encuentro vale lo mismo, ¿no? Es decir, hay, hay cosas que son, insisto, irreconciliables y si son irreconciliables no aplica la palabra. Y lo mismo el encuentro. Entonces, yo creo que a Acá lo que han dicho los obispos eh, es aplicar algunas cosas que ha dicho el Papa, la cual es en lo personal yo estoy de acuerdo, en, por lo menos en la teoría, y la han aplicado a lo que no la tienen que aplicar. Pero bueno, eh, lo que pasa es que en general reconozcamos que la mayoría, o por lo menos muchos obispos argentinos, ni siquiera están de acuerdo con la teoría de los dos demonios. Yo creo que para ellos, o para muchos, insisto, en realidad hay un solo demonio que es el marxismo internacional apátida, apátrida apátririda y bueno en una suerte de mal menor eh, nos salvaron de caer en, en una en el trapo rojo del marxismo ¿no? y entonces bueno hay que soportar este mal menor que fue lo que lo que lamentablemente nos ocurrió en en eh, el gobierno militar. Estoy siendo obviamente irónico, ¿no? Está claro. Eduardo, ¿le parece que hay relación entre lo que dijo la Iglesia hablando de reconciliación con el fallo de la Corte Suprema y cierta actitud del Poder Ejecutivo, sobre todo en esta retórica de palabras que suenan felices, como decía usted recién, pero que pueden tener un significado más amplio y, por ende, menos justo? ¿Le parece que se puede vincular una cosa con otra? No, a ver, yo personalmente no creo que la Conferencia Episcopal tuviera idea de que se venía el 2x1 en el sentido de que eh, la, muchas de las cosas las, la, las reuniones los temas de la Conferencia Episcopal se van viendo con tiempo se van hablando con tiempo etcétera, y esto fue más o menos sorpresivo y no no creo que fuera algo muy esperado yo creo que en todo caso algunos miembros de la Corte Suprema eh, en todo caso sí pueden haber actuado eh inspirados también por el discurso de más de cuatro obispos, pero no me no creo que lo que dijeron los obispos esté influido eh, por la cosa de la Corte Suprema, sino en todo caso al revés, lo cual no quita en lo más mínimo de eh, nada, me parece lamentable de todos modos, ¿no? Alberto, ¿por qué le parece que en este momento la Conferencia Episcopal decide salir a escena con esta con esta promesa o este pedido de diálogo y reconciliación? Bueno, a ver, me parece bastante sensato pensar que eh, muchos este, obispos este, que estaban en, muy en desacuerdo con las políticas de memoria, verde y justicia del gobierno anterior, de, ahora eh, se encuentran con que hay un clima que les es mucho más favorable para sus eh, planteos ideológicos, y entonces eh, ahora ven que pueden salir y, de, y hablar de todo eso... Este, yo insisto que hay algunos obispos que parece que leen más la nación que, que la Biblia, ¿no? Hay un punto importante también que es eh, el nuevo cargo del obispo castrense Santiago Oliveira. Recordemos que es un espacio que estuvo vacante durante 10 años que el vicariato castrense durante la dictadura implicó obispos y sacerdotes presentes en centros clandestinos de detención y en lugares de tortura, de algún modo avalando, justificando y acompañando eso que ocurrió durante la dictadura. Y Santiago Oliveira, al asumir en esta nueva gestión, habló antes que, incluso antes que, que la Iglesia, de la reconciliación y de que los genocidas se vayan a sus casas también. Y quería preguntarle por este cargo que se vuelve a ocupar tan polémico en la historia argentina. Eh, bueno, a ver, son... Eh, eh, el, el, el episcopado castrense es una cosa media rara porque no hay episcopado de peluqueros por ejemplo no o si quiere para usarlo más global me, no hay un, un este un episcopado para sindicatos por ejemplo no eh, si pues no se entiende entonces por qué lo habría en este caso en realidad las cosas ya viene desde hace mucho tiempo pero recién juan pablo II lo nombró eh, episcopado con por lo tanto tiene su catedral, tiene su seminario, tiene sus casas de formación y tiene sus curas que son castrenses antes eh, no, no había curas castrenses propiamente hablando en el sentido de que no había un obispado castrense sino curas que se ofrecían o les pedían y aceptaban ser curas castrenses como son los famosos capellanes militares de la dictadura eclesiástico, eclesiástico y militar ahora, eh, yo personalmente nunca estuve de acuerdo con que hubiera un episcopado castrense Este, y por lo tanto sigo sin estar de acuerdo con que lo haya. Me parece que el hecho de que haya este, este, este episcopado castrense, sobre todo en países donde eh, tanto dolor ha causado eh, el ambiente castrense este, a, a la sociedad, al, al pueblo, etcétera, me, me parece que es una, una atrocidad. Este, ¿Por qué se eligió en este en este momento concreto? Yo creo que pasa lo mismo, es decir, en este caso el Papa vio que con el gobierno anterior no era una cosa conveniente a lo mejor privilegió una relación más o menos este, potable con el gobierno y entonces no insistió en el tema Cuando viene este gobierno, que en este tema para la Iglesia parece ser más amable se eligió un obispo castrense en este caso que hizo referencia precisamente a lo que han, a lo que han hecho, a ver, no nos olvidemos que por ejemplo, cuando fue eh Monseñor Vasioto hipocasterense, una de las cosas que hizo fue reunirse con la Corte Suprema de su en ese momento para pedir o, eh, por sus feligreses, es decir, para pedir por los los militares que estaban juzgados en ese entonces, ¿no? Sí, no solo eso, sino que Vasioto también le dijo a Ginés eh, González García que le iba a poner una cruz al cuello y le iba a tirar al mar por hablar del aborto, ¿no? No, en realidad fue por el tema de los preservativos, bueno, si no me equivoco, bueno, lo cual <risas> es exactamente lo mismo en cuanto a estupidez de, de Baciotto, que además ni siquiera entendió el texto bíblico. Porque el texto bíblico dice una cosa, pero la, insisto, hay algunos obispos que no la Biblia no, la, no parecen haberla leído. Entonces dijo cualquier cosa. Uh -huh. No dice eso el texto bíblico, por lo tanto no merece ni siquiera una respuesta. Pero insisto, hay algunos que son, en este caso, en este caso más militares que... Que, que y entonces, evidentemente, tenemos un problema. Eduardo, quisiera volver un poquito atrás en, en una de las afirmaciones que hiciste recién, porque denominaste a la última dictadura como cívico, eclesiástico y militar. Y tal vez este es un debate que, sobre todo por el contenido de lo eclesiástico, está un poco en debate en algunos organismos de derechos humanos. ¿Ustedes tienen, digamos, un consenso en base a esta definición o esta lectura sobre la última dictadura? A ver, a ver, este, nosotros como grupo de curas, eh, acá hay que aclararlo porque ver, eh, no nos juntamos todos los días, entonces hay muchas cosas en las cuales tenemos alguna opinión más o menos coincidente, pero decir que uno habla en nombre del grupo puede ser in, eh, no, no muy justo por este porque, porque de ese tema propiamente no hemos hablado. Con respecto al tema de la dictadura, sí hemos hablado concretamente, lo hemos calificado de dictadura cívico-eclesiástico-militar en algunas de las cartas que escribimos el año pasado, Eh, nos parece que hay muchos sectores de la Iglesia y particularmente del Episcopado que fueron no sólo cómplices, por lo menos silenciosos, sino que en algunos casos hubo algunos obispos que fueron artífices de la dictadura, basta mirar lo los diarios de Monseñor Bonamín, textos de Tortoro, cosas de Plaza, eh, para poner ejemplo Y también actitudes... Que, si bien no dicen expresamente que están de acuerdo con la dictadura, fueron actitudes que beneficiaron absolutamente a la dictadura, como fueron algunas actitudes de la misma conferencia episcopal presidida por Tortolo en su momento y después por Prima Testa, ¿no? Uh -huh. ¿Se puede discutir al interior de la iglesia este tipo de cuestiones? ¿Hay espacios de debate, de discusión para, por ejemplo, pensar qué pasó durante la dictadura y que haya, si se quiere, una autocrítica al interior de la iglesia católica o esto es inviable por la propia estructura? No, no, a ver, nosotros discutimos y, y en todo caso nos bancamos si nos si nos este si nos va mal, ¿no? Es decir, dígame, a ver, por ejemplo, nosotros hemos tenido una actitud clara con respecto a, a, a la dictadura eh, en algunos textos y eso en, en el caso concreto a algún compañero le significó que lo echaran de la diócesis, ¿no? Este Así que en ese sentido obviamente eso de, si se puede discutir en, en este caso fue evidentemente no pero este pero pero a ver yo, yo no, no siento que tenga que, que cumplir con ningún régimen de obediencia de vida no así que en ese sentido me parece yo me siento lo suficientemente libre y no he sido por eh, públicamente, oficialmente criticado por tener las posturas que tengo. Uh -huh. A ese compañero lo echaron y a Cristian Bombernic nunca lo desafectaron de la iglesia. No, exactamente. Uh -huh. Exactamente, por eso mismo este nosotros hemos hablado con la necesaria claridad de que a uno lo echan, lo echan de la diócesis, está bien. Eh, tenía un obispo de y, ¿no? Este, entonces obviamente no se puede esperar demasiado. No se puede, como decía mi viejo, no se puede pedir peres a los olmos, ¿no? Este, Eh, me parece que acá hay una cuestión este, clara, es decir, con, con von Berlick, insisto, creo que por lo menos muchos están de acuerdo. Entonces, este pedirle que, que tengan una actitud de... de, de a ver, para que, para que quede claro, un grupo de cristianos, por ejemplo, eh, en su momento fueron a pedirle al obispo eh, de, de la diócesis de, de Mercedes ya que Von Bernic está detenido en la zona de Mercedes, en este caso fueron por el caso Videla, perdón, pero la, la idea es la misma, eh, fueron a pedirle que le niegue el derecho a comulgar a Videla, por ejemplo, no y el obispo se hizo el distraído. Él ¿no? uh -huh. dice, no, pero yo no sé si tengo, si, si puedo, no sé si... te Digo, insisto, no, no es que no saben si pueden, no quieren, no quieren porque en el fondo no es, no están tan... Eh, convencidos, y por eso ahora piden que los ayuden a pensar ¿no? y piden que, este, que querer conocer bien y saber bien qué fue lo que pasó, necesitan saber lo que pasó, eso es muy extraño a esta altura del partido, ¿no? le podemos contar lo que pasó, pueden llamar a los organismos de derechos humanos para que le cuenten lo que pasó, si son tan distraídos pero me parece que acá hay otra cosa Eduardo, así como hablamos de complicidad y participación de la iglesia durante la dictadura ¿también se puede hablar de formas de resistencia en ese periodo desde las bases de la iglesia? no y no solo desde la base, ¿no? Convengamos que también la iglesia también ha tenido sus mártires, ¿no? Es decir, eh a ver, a San Ángel lo asesinaron, ¿m? Este a Ponce de León lo asesinaron, a las monjas francesas, a los palotinos, a los curas a este a los este a los asuncionistas, eh, catequistas en cantidad fueron asesinados, es decir, eh, digamos la iglesia también tiene sus sus mártires, lo que pasa es que yo no a veces parece como que uno eh, como, como si uno quisiera este ahora salir a, a levantar sus propias banderas y, y después de que se negó lo anterior, pero la iglesia creo que también tiene sus mártires y a ver hay textos concretos de, de, de por ejemplo de Jaime de Nevares diciendo este ...cosas muy fuertes... ...sobre por qué la Iglesia no debería esto... ...no debería lo otro, ¿no? Uh -huh. Por último, Eduardo, por su caminar cotidiano... ...¿cómo está viendo la situación social del país... ...en los diálogos, en los barrios... ...con los vecinos, con las vecinas? Bueno, de, de decir que... este ...y acá eso creo que tiene... ...eso es precisamente, me parece... ...el tema de, de, de fondo... ...que la, la situación de la gente... ...en los barrios, etcétera... ...está lo suficientemente mal como para qué eh, eh, se entienda por qué eh, milagros a esta presa no para que se entienda este por qué eh, hay todo una, un aval una ayuda un acompañamiento a toda la pata cívica de, de la dictadura empezando por el presidente del bloque cambiemos en, en, el, en, en el diputado no digo, si no me equivoco, es Mazot, ¿no? Sí, es sobrino de Vicente Mazot. Pues eso, digo, no no hace falta decir demasiado con eso. No hace falta decir que en Jujuy, insisto, Milagro sale esta presa y Blakir sigue suelto. Es decir, entonces, evidentemente, el modelo económico que la dictadura cívico-militar instauró, ese modelo económico es el que ahora eh, propugna este gobierno, y entonces, obviamente, los amigos eclesiásticos, ebes civiles, bueno, eclesiásticos también, eclesiásticos, civiles, de la dictadura ahora aprovechan y quieren que esto eh, esté, esté vigente entonces precisamente por eso eh, la situación actual es una situación absolutamente eh, eh, dolorosa porque el, el modelo económico que se está implantando es el mismo modelo de la dictadura militar y, y así así nos está yendo así la gente la está viviendo y la gente y, su, y sufriendo no es decir está claro que la situación para la gente es una situación de mucho dolor de mucha este, pobreza empobrecimiento pero además hay otras cuantas cosas más no que van junto con todo esto digamos qué sé yo este eh, endeudamiento y eh, que más, este, perdón, no me, no me sale en este momento la palabra, sometimiento a, al, al imperio, decir todas esas cosas que todos ya conocemos lo suficientemente bien, que nos vinieron junto con el golpe cívico-militar, y que ahora eh, se repiten gracias a este, este gobierno maravilloso. ¿Y ve formas de organización por abajo que le parezcan alentadoras como formas de resistencia? A ver, la gente tiene una capacidad de resistencia muy importante, muy importante, este eh, que muchas veces no se nota y la, vos sabés que la, el tema de la resistencia es un tema muy estudiado en sociología y hay muchos tipos de resistencia y algunos, y a veces suelen ser los más interesantes, son modos de resistencia que uno ni se entera, ni se da cuenta y de golpe aparecen un ejemplo que me parece es interesante de tener en cuenta en Argentina se negó sistemáticamente la causa indígena, los indígenas no existen en Argentina, no hay más, no hay indios en Argentina porque somos un país blanco, somos un país maravilloso y puro, y de golpe se hace la Asamblea Constituyente, aparecieron los indígenas, se incorporaron el tema en la en la, en la Constitución que Argentina es un país multilingüal, ¿no? Es decir, de golpe la resistencia indígena ...hizo que, que el tema apareciera... ...y sin embargo no se los veía... ...no estaban, no estaban más, no había más... ...sí, había, estaban... ¿sí? ...estaban solo que... ...entonces yo creo que muchas veces la resistencia del, de la gente... ...va por ahí... Y en ese caso nos tocará estar atentos a ver cuándo, cómo y de qué manera aparece, que no lo vamos a ver por lo menos por ahora, eso es lo que creo. no Gracias Eduardo por este tiempo, le mandamos un saludo. Un abrazo grande. Eduardo de la Cerna, sacerdote y coordinador del grupo de curas en la opción por los pobres, en este diálogo sobre el 2 por 1 la falsa idea de reconciliación propuesta por la Iglesia Católica y también un mapa de coyuntura de lo que viene viendo en su laburo cotidiano.